4 el ...de la subzona 14, eh, que arrancará el próximo 27 de abril. Eh, para charlar un poquito de este tema, estamos en comunicación con el rector eh, de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa. Oscar, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, padre? Buen día. Muy bien. Bueno, eh, Oscar, eh, finalmente, bueno, el aula magna será sede eh, del tercer juicio de la subzona. A ver, contanos cómo ¿Cómo fue posible esto? Todavía no tenemos la nosotros la respuesta oficial, pero sí a través de los medios, por lo menos del TOF mismo. Mm. Eh, digamos, esto surgió con una consulta que nos llamaron del Consejo de la Magistratura a nivel nacional, eh, ahí en ese sentido recorremos porque es importante recordar esto que está presidiendo por primera vez el Consejo de la Magistratura un rector, okay. eh, siempre había un espacio académico y en ese sentido decir planteó que sea un rector, bueno, el rector ahora tiene la presidencia que, que fue ganada en forma unánime y una de cosas que él mismo planteó es el trabajo conjunto de universidades y justicia y bueno, justo la necesidad en este caso del espacio público para este tipo de juicios, eh, hubo esta conversación para la posibilidad que la universidad sea ese espacio público, nosotros por supuesto la respuesta inmediata desde el punto de vista eh, no solo de acompañamiento a la justicia sino político por el caso que estamos hablando mm. eh, que sea un, de permitir ese espacio tuvimos dos reuniones en el transcurso de digamos de, de estos días de estos de estas semanas con personal de digamos con personal y con autoridades miembros del top mismo el tribunal oral federal por bueno, recorrer las instalaciones, ya que es una universidad, no es un lugar espacio para para hacer un que esté adaptado, uh -huh. eh, ahí ellos nos plantearon las distintas necesidades, eh, bueno, tanto de conexión, de conectividad, del aula, de tener otro lugar donde hay guardar los expedientes, donde tienen que haber un integrante de la Policía Federal en forma permanente para el resguardo de, de esa documentación, eh, un lugar para las para ver los testigos que esperen eh, que no estén en el mismo aula magna. Así que bueno, en eso inclusive hasta formamos una comisión de superior para que nos acompañen, para ver las distintas miradas. Y bueno, en la última ida y vuelta, digamos, no solo hemos presentado por escrito, porque habría que hacer eh, que esto es algo que creo que ya está respondido y que estaríamos trabajando en esto que le pedimos al al Consejo de la Magistratura que que nos aporte los fondos, había que hacer una en el en la presa en la presa la Laguna Magna, o sea, en la entrada, uh -huh. había que hacer una oficina, una división donde ahí podrían tener lugar para que, bueno, de la parte administrativa, digamos, organizativa y jurisdiccional del, de lo que corresponde a juicio, con los computadores, con el archivo. Así que ahí tenemos que hacer una división, una construcción en seco para, para este fin y luego la tenemos que desarmar para que siga siendo presa a la magna. no claro. eh, Así que eso era lo, lo, lo único que había que hacer porque, bueno, otro otro lugar, no, no hay un lugar contiguo de la magna que pedía, así que buscamos esa forma y eso es lo que estaba el secretario de, de, digamos, de infraestructura, encargado de infraestructura de la universidad para para podernos ya rápidamente hacer eso y bueno, que tenga la disponibilidad de, de la universidad de, y del aula magna para la realización del juicio que sí. era... Algo que lo teníamos como objetivo también nosotros, ponernos a disposición y, y allanarlo cualquier problema técnico que se necesite. no claro el, el TOF, como decías vos, a través de los medios, ya anunció que la fecha sería el, el 27 de abril. Eh, ¿Ustedes llegarían con esta modificación o esta readecuación del aula magna? Sí, entiendo que sí, digamos. Mm. decir ahí, Lo único que por un tema económico nada más claro. pedimos. El Consejo de Administratura, por supuesto, se va a dar totalmente gratuito el el edificio digamos para, para todas las, estas instalaciones sí. eh, lo único pedimos que aquellos costos que hayan que hacer exclusivamente para esto que claro. no era es una obra que va a quedar mm. la, la que después es que bueno nos cubran esto así que estaban con esta en estos días con, con este intercambio que sería el último detalle y después bueno tendrán que adaptar porque sé que por lo menos también la, inter, la, la comunicación con esto fue que Va a haber una cuestión media híbrida de presencialidad y virtualidad sí. en cuanto a que, bueno, algunos testigos no van a estar presentes presencialmente, digamos, sino virtualmente. También puede ser miembros de la defensa o de la fiscalía o inclusive del mismo tribunal que no estén presentes y por lo tanto, eh, bueno, ahí ya eso se encarga del tribunal de, de buscar las... Eh, bueno, las cámaras, los televisores, la, la, lo que se necesita para adaptarse a, eso, a estos sistemas donde parte está presencial y parte híbrido, mm. ahí le por supuesto le dimos toda la conectividad que tiene la universidad para que pueda utilizarse, eh, ellos tendrán que instalar las, los equipamientos pertinentes. Eh, eh, se prevé que es un juicio largo. Eh, tal sí. vez dure más de un año, eh, porque encima las audiencias van a ser cada 15 días, más o menos es, es lo que venían planteando. Eh, uh -huh. ¿El aula magna eh, hoy está se puede utilizar o a raíz de las restricciones de la pandemia no eh, no se está utilizando? Eh, eh, sí, digamos, a ver, dos cosas. Sí. Eh, el aula magna se tenemos protocolo para utilizar, uh -huh. recordemos que tuvimos a principios de año la visita de, del Ministro de Economía de Nación, sí Eh, teníamos previsto que lo de ayer, de la entrega de eh, digamos, de los diplomas y, y lo que las colaciones de grado, podríamos haberlo hecho también en formato híbrido, presencial o en algunos casos virtual. La verdad que a último momento, con las últimas noticias, pensamos, previmos mantenerlo en formato virtual, mm. pero teníamos pensado hacerlo. No lo tenemos habilitado para clases porque no tenemos las clases todavía habilitadas, solamente la parte práctica y todo lo demás. Mm. Eh, esto lo hablamos con el tribunal por esto, porque si bueno, volvemos a la presencialidad, eh, el aula magna lo queremos utilizar, ahí lo que ellos nos comentaron que que cada 15 días se va a usar seguramente de martes a jueves mm. y después ellos digamos corren todas las instalaciones que que se necesita, lo, digamos, lo, lo que ellos incorporan y mm. se puede usar como tal el aula magna para para nuestra universidad. Por eso también esta estructura que hay que hacer en empresa, la empresa, hay que buscar de que se mantengan las salidas de emergencia y, y todo que, que la haga operativa en ese caso. Así que en eso sí está conversado que usemos salvo semana por medio, de martes a jueves, que esté utilizándose por el TOF, que luego le, la tenemos la disponibilidad para seguir utilizándola como tal. Claro, en caso que mejore la, la situación sanitaria, es siempre exacto. hay que ponerlo entre paréntesis. Pero para, bueno, como, sí, sí, exactamente. Pero sí. bueno, como decías, eh, plantean mínimo de seis meses para adelante, sí. entonces bueno, uno tiene que, que planificar esto y, y, y bueno, es una herramienta de nuestra aula magna importante como para tenerla chat digamos no utilizado durante todo en un año en ese sentido ya está hablado para que salvo cuando se esté utilizando que realmente va a ser a la mañana y primeras horas de la tarde eh, sino mientras tanto se puede buscar para hacer correr las, las instalaciones que estén usando y poder usarse como tal. Ah. Eh, recién mencionabas el acto de colación eh, de grado y posgrado que hubo ayer en la UPA en que fue virtual, eh, brindaste un discurso, eh, destacaste el tema presupuestario de cómo mejoró en los últimos dos años, ¿qué, qué precisión nos podés dar? Sí, bueno, la verdad que es un tema que, que no quiere transmitirlo porque la verdad que desde 2012 se venía con una reducción eh, que bueno se profundizó en el 2018 pero pudimos no solo recuperar el 2018 sino recuperar lo que se había perdido hace más de 9 años Hoy hay un aumento real en cantidad de posibilidades de digamos, de nombramiento o mayores dedicaciones que las que sólo tienen la facultad y los consejos directivos por supuesto no, no es una gran proporción pero sí una proporción eh, importante que llega casi al 5% un más del 4 depende de las unidades académicas se fortaleció en aquellas que había programas que habían firmado y que no tenía la financiación permanente así que bueno eso por un lado no para el famoso inciso 1 digo famoso dentro del ambiente de la universidad que significa eh, todo lo que es sueldo y que corresponde como aportes patronales, todo lo que eh, corresponde a ese tema, que siempre se mantiene casi en el 90% del presupuesto, bueno, ahora eh, esto ha reforzado para que cada unidad académica pueda tener un porcentaje real de, de, de nombramientos, cosa que, que durante los últimos 9 años no, no se había dado y además se había profundizado en 2018, así que... Eh, en ese sentido un presupuesto muy importante que además le agregamos como programa la UIPA en el territorio, le agregamos nuevo tema de, de beca de conectividad le hemos eh, profundizado el programa de, de pares eh, que es para los chicos de, de primer año para que haya otros y otras estudiantes que lo estén acompañando en la inserción en la universidad los programas de terminalidad y, y programa de virtualización, porque sabemos que con esta experiencia mucha parte de la virtualidad vino para quedarse en estos sistemas híbridos donde tenemos que quizás cambiar en aquellas grandes aulas de 200, 300 estudiantes para trabajarlo en virtual y seguir manteniendo la presencialidad en lo que es la parte práctica, ¿no? Es sí. decir, mitad práctica, mitad virtual. Así que en eso tenemos que aprovechar esta crisis para transformarnos como universidad. ¿no? Ah. Eh, Oscar, eh, te consulto por un tema que está planteado incluso en el Consejo Superior. Eh, esta eh, diplomatura en huerta familiar agroecológica, eh, ¿qué posición tiene el, el rectorado sobre lo que está ocurriendo bueno en el anuncio este que ha hecho la, la Facultad de Agronomía? Sí, bueno, es una diplomatura, como bien decías, que en ese sentido, como la diplomatura no son carreras, La universidad como carrera tiene las carreras de grado, las tecnicaturas y los posgrados. las diplomaturas son cursos de actualización. Eso no ni pasa por doctorado ni pasa por el consejo superior. Son facultades de, de, la, de las unidades académicas, de las facultades, de los directivos, de los decanos, decanas de armar así trayectos formativos de capacitaciones. ¿no? Mm. Con lo cual, eh, la, si bien es cierto que la decana me había informado me había dicho informalmente el título de que iban a, a dictar conjuntamente con los actos naturales o que iban a estar anunciando una diplomatura, no teníamos detalle porque no, no teníamos conocimiento. Después, bueno, tuvimos esta información a través de los medios, la nota que, que hacen dos profesionales, eh, bueno, no profesional, y, digamos una destacada profesional en esta área y alguien eh, que, que, que está involucrada directamente, Eh, bueno, le transmito esto de que la, la verdad que no teníamos conocimiento de la diplomatura porque no es un tema que pasa por rectorado ni por el consejo superior eh, le, le planteé este tema de las facultades y, y si bien se creo se dirigió a la facultades lo planteó en el consejo superior y la posición yo comparto plenamente eh, lo que digamos lo que plantea elzanel y, y, y, y digamos y la otra persona que firma acompañando. Y creo que la misma facultad también lo entiende, porque hay una nota donde reconoce quizás que hay cosas que hay que mejorar, pero bueno, no, no lo hacen en estas circunstancias, ¿no? Mm. Y bueno, el superior, en función de la nota que envía que pide que sea tratada en superior, sí. así lo presenté en la última reunión del superior, y bueno, se dio un rico debate, casi de dos horas <ríe> respecto a esta nota, hubo eh, una propuesta para plantearlo a la comisión específica para que pueda ver y cómo recomendar adaptar esta diplomatura eh, bueno, la decana, las dos decanas se opusieron a que pase la comisión, esta, esta nota fue acompañada por su grupo político para que no, no se acompañe eh, con lo cual lamentablemente no, no pudo salir analizada, yo creo que Es una lástima porque, y la posición es muy clara lo que plantea Bersanelli respecto a eh, de no seguir eh, a una persona que tenga una discapacidad, seguir discriminándola no certificado de que tiene este este tema cuando en realidad hay que ser integrador amplio en cuanto a, a que todos los que participen, en ese sentido venimos trabajando con el Eh, con el lenguaje de señas, por ejemplo, en conjunto con la Fundación Banco Pampa, abierto a todo el público, y la verdad que es un tema tan interesante que desborda la cantidad de descriptos, y estamos avanzando en esto, esto es aparte, digamos, sí. pero bueno, con este criterio de que tiene que ser eh, inclusivo, esto, sí. digamos, mi, mi posición particular y, y acompañada inclusive por los decanos, pero bueno, no son lamentablemente no hay forma de... de, de de intervenir porque no es un tema, vuelvo a decir, que es una decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía y de la Facultad de Exactas Naturales, con ambas decanas, eh, que un poco reconocen, digamos, que, que se va aprendiendo. Bueno, yo creo que el reconocimiento tendría que ser acompañado con decir, bueno, si hay algunas cosas que se hicieron mal por hacerse, que lo resultó, es decir, es, está bueno que se hagan. Bueno, si hay cosas que uno por ahí no lo percató y no lo detalló, es cuestión de decir, uy, la verdad que no nos dimos cuenta, modifiquémoslo y avancemos, y no no en nuestra posición, que creo que es lo que nos está haciendo mal en algunas facultades. Eh, bien, Oscar, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos. No, eh. Como siempre, gracias por por acompañar la difusión de nuestra universidad pública. Eh, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Bien. Hasta luego. Eh, Oscar Alpa, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Radio Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. al instante nuestra página web www.radiokermes.com.